Esta es la presentación de Primero Primera, el cuento científico loco y la que la hicieron es Jasna, Agus, Rocío y Noelia Todo empezó una tarde oscura de 1892 cuando nació Happy su papá era un científico muy conocido él empezó a hacer experimentos Al cumplir un año, el papá le regaló un experimento como mascota. Se llamaba Yuz. Yuz era un pulpo, un pulpo, tenía cuatro tentáculos, un ojo y era de color verde. La científica que, que creó a Yuz era y, eh, Sheila, mamá de Happy. Happy se creó viendo como sus papás hacían experimentos y se iban siendo más famosos. Pasando los años, Happy aprendió de esas habilidades, pero él tenía un pequeño problema. Era loquito. Unos años más tarde, sus papás fallecen tratando de crear una máquina del futuro. Pero al correr de los tiempos, Happy se volvió más loco porque no pudo hacer una realidad con esa máquina. Tardó años y años en lograr hacer ese experimento. Una noche cuando dormía, Shush se le metió en la cabeza y empezó a manipularlo y lo volvió más loco. Después de unos varios meses comenzó a experimentar con animales y personas. Mataba a las personas y los convertía en ponía brazos y piernas, cabeza, etcétera. Un monstruo. Wilson tuvo una visión y se dio, decidió ir a ayudarlo. Happy se iba a matar cuando un experimento justo llegó Wilson y lo salvó. Pasó el tiempo y Happy, Wilson y Just arreglaron la máquina. El tiempo y llegaron a 2001. Allá se encontraron con un Ajes, un extraterrestre, él era alto, flaco, eh, patón, lindo, etcétera. Ellos se hicieron muy amigos y crearon a muchos experimentos. <risa>